La planta de tabaco. Un hombre joven y una muchacha viajaban juntos. Se enamoraron y dejaron el camino en busca de la dicha del placer. Se sintieron tan satisfechos que decidieron casarse. Tiempo después, durante una cacería, el hombre regresó al lugar donde se unieron por primera vez y allí descubrió una bella flor de hojas aromáticas. La llevó consigo para mostrársela a su pueblo y les habló del descubrimiento. Ellos dijeron, Cuando se seque, la fumaremos y la llamaremos donde nos unimos. Los ancianos de las tribus aseguran que, desde entonces, se fuman los consejos para fomentar la paz y la amistad entre las tribus, puesto que el hombre y la mujer gozaron de una completa felicidad y armonía cuando se engendró la planta de tabaco.